Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Hola maestro, ¿cómo está? Buenas bueno, tardes. Noches. Ah, <risa> no, ahorita sí parecen tardes. Sí, sí, bueno, es que el sol, bueno, el nuevo horario. Nos bueno, trae vueltos locos a todos, locos. <risa> ahora si sí. El tráfico está intenso en la ciudad, nos Horrible. costó un poquito de trabajo llegar aquí, sí. pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí, hoy que es 20 de abril, ya que sí es Día del Niño, sí. y dicen por ahí, y de la niña también. Eh, nuestro programa número 59, la próxima semana festejamos 60. Rápido, vamos a llegar al 100 y vamos a hacer un gran bailongo aquí en el barrio chino. Se dice fácil, pero no es sencillo, ¿eh? Eso de, de hacer eh, 59 programas ha tenido su chiste, pero estamos felices... Y, maestro, pues ya sabe que la primera canción del día normalmente es para usted. Gracias. Entonces, esta canción del grupo que vamos a tener el día de hoy, que es como nuestro invitado virtual del día de hoy, uh -huh. esta canción se llama Tú me llenas. Eh, es una canción mega romántica. Eh, le gusta muchísimo a Nora Suzuki, que ahorita vamos a decir quién es ella. Pero las... Digamos, las fanfarrias de esta canción se las llevó Satoru Shionoya. Uh -huh. Espero pronunciarlo bien, que yo creo que no, pero lo intenté. Eh, él se llevó todos los elogios a esta canción por esa gran línea de piano que agregó a la pieza, ya que esto evoca a la década de los noventas con eh, mucho ritmo lleno de sabor, sonidos muy dulces, muy melodiosos. De esa salsa romántica que era lo que se distinguía en ese entonces. Bueno, ahora a los que nos escuchan, les vamos a platicar que una de las cosas interesantes de esta agrupación, de la Orquesta de la Luz, ¿qué es? Que son japoneses. Uh -huh. Ahorita que estamos platicando aquí con Carlos, el, el mago de la 5G, eh, dijimos que eran puros músicos japoneses, y dices, wow. Sí, hoy estamos en la historia, un, un capítulo más de la historia de la salsa, estamos la en salsa. el número 6 Sí, nos hasta el Oriente, hasta las, el Sol Naciente Sí, la verdad es que es muy muy interesante eh, la historia de ellos, pero también no hay tanto eh, en Internet, ni tanto de su historia, la historia es así como... no tan profunda, ¿no? Como muy por encimita, digamos. Y el acceso a su música también ya en cuestiones de, de álbumes completos, no te lo permiten porque ellos tienen unos derechos ya con una eh, cierta compañía y entonces esa compañía te da solamente tres, cuatro canciones cuando mucho por álbum. Sí hay uno que yo me encontré que está completamente libre, Eh, que fue el álbum que ellos hicieron cuando se despidieron la, la primera vez uh -huh. Entonces ese álbum sí está libre, los demás no, te dan poquitas canciones Pero bueno, intentamos traer algo de lo mejor de la orquesta de la luz Y seguimos siguiendo con la saga de la cultura japonesa en occidente Propiamente en Guadalajara, hay que recordar que la semana pasada Estuvieron aquí los chicos de Momotaro, sí. Sushi La comida sí. japonesa occidentalizada. Exacto. Entonces de ahí nos surgió la idea, dijimos, bueno, estamos en la historia de la salsa, pues tenemos un grupo tremendo de japoneses que se eh, permearon de la cultura latinoamericana y le dieron por la salsa, ¿no? Y, y lo hacen bastante bien. Y fíjate que, que, bueno, aparte de que lo hacen muy, muy bien, se divierten tremendo, Eh, Yo de lo que, poco que te digo que te permiten estar leyendo acerca de ellos, eh, te dicen cómo es que ellos se, se divierten tanto al estarlo haciendo. Fue un trabajo tremendo, vamos. Al principio, cuando comenzaron toda esta idea, bueno, el, el grupo en sí le pertenece a Nora Suzuki. Uh -huh. De ella fue la idea, ella fue la que decidió. ¿Te acuerdas que ya en algún programa... Me parece que fue en el de Tito Puente, cuando mencionamos que él hace una gira allá al oriente, a Japón. Sí, lo primero lo, hacen, lo hace con con, las, con, este, con Machito y los Afrocubans. Fue en ah, los 50, fíjate, despuesito de la Segunda Guerra Mundial. Ah, bueno. En uno de esos conciertos que ellos van para allá, le toca, no a Nora, a un amigo de Nora, uh -huh. que es músico. Eh, él va al concierto y queda maravillado. Entonces viene, le chismea y le dice, oye, es que esto es genial. Bueno, comienzan como a investigar, ellos ya traían una, eh, como un, un pequeño gusanito por ahí, una espinita de esto de la salsa, porque ya existía en ese entonces una salsa allá en, en una salsa, una orquesta que también tocaba salsa allá allá. Eh, ahorita te digo cómo, cómo se llama esa orquesta eh, me parece que es la orquesta del sol o algo así, ahorita te lo confirmo, pero entonces se ponen ellos a investigar a planear el, el proyecto ya cuando lo ponen en la mesa y deciden que van a comenzar, entonces ella era la única que hablaba español tiene que estudiar un poco más y comienza a traducir las letras, pero ahí te va lo mejor de todo, cuando ellos hacen la primera presentación Ella está cantando solamente fonéticamente, mm. ella no tiene ni la menor idea de lo que está diciendo, lo que está diciendo. <risa> Y la cosa es que pronuncia mucho mejor que muchos de nosotros sí. desde ese entonces ¿no? Entonces, la verdad es que está genial, a mí me encantó Yo creía que era una orquesta mucho más reciente y no, ya festejaron sus 35 años Sí, ya se separaron, se volvieron a unir, ella lo intentó como solista y pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo si te respaldas un orquestón ahí detrás de ti a, a que salgas tú solita a enfrentarte al mundo, ¿no? Sí. Mira, eh, eh, a mí se me hace, hablando un poco de cultura acerca de Japón... y esta apertura en este caso por medio de la música de la orquesta de, de la luz uh -huh. porque Japón es una sociedad muy, era una ciudad muy tradicionalista cerrada sí. y ahorita me hace recordar, eh, bueno después de la segunda guerra mundial bueno hay que recordar que Japón su eh, sufrió la, el, el atentado con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, sí. este, eh, fue tremendo para ellos, no? Eh, Aquí quiero, aquí yo aprovechando la oportunidad que estamos hablando del Japón, yo quiero re, eh, recomendar a un, a un autor japonés que para mí fue cuando yo lo descubrí me dejó impactado. Se llama Yukio Mishima. Yukio Mishima yo no tiene muchos muchísimos libros, no obras de teatro, etcétera, etcétera. Uh -huh. Era como el intelectual, el gran intelectual japonés que se dice que nunca se le dio el Nobel. Esos dos libros eh, que yo leí fue Caballos Desbocados y Confesiones de una Máscara. Ah, ya. Confesiones de una Máscara es un, un libro que yo lo recomiendo ampliamente. Entonces, fíjate, ahí él, eh, eh, en ese libro él me transmitió la, la angustia de que ya habían arrojado las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Y las personas de Tokio decían, bueno, pues seguimos nosotros, ¿no? Uh -huh. Es como si aquí dijeran, mira, ya cayó una bomba en Tepa. Ya cayó una bomba en Apatzingán, pues sigue en Guadalajara, ¿no? Sí. Entonces los habitantes en el libro, él te mete te mete la intención de decir, ah, pues sigue la bomba aquí, ya vientenla, porque estamos, muy, la estamos muriendo mata. de la angustia, vienten ya la bomba, claro, ya que esto se termine. Entonces imagínate esa angustia. Entonces yo cuando leí ese libro, se me subió la garganta. Claro. De, de, Perdón, de imaginar, <risas> así hacemos otra vez. <coughs> Imagínate el trauma psicológico. Claro. De hecho, Mishima sufre. Eh, la vida de Mishima es una cosa tan trágica que no sé, es bueno, no si no lo han leído no van a saber, él se suicida en televisión. Se ¿Sí? hace el harakiri. Harakiri es un ritual en el japonés se suicida, el hara es el centro el centro del cuerpo, el budismo, bueno, en todas las culturas sí... te das cuenta, el realmente el centro de nuestro cuerpo, que es lo que nosotros hablamos mucho en las clases de baile, es nuestro centro de gravedad, sí. entonces el Hara es el vientre y el Kiri es el rompe, entonces los, los japoneses en, en ese acto supremo del Harakiri lo que hacen es romper su centro de universo romper el vientre y eso hizo Mishima Ay, qué porque después de la segunda guerra mundial de, de, de, de la aplicación de Japón uh -huh. a los norteamericanos <coughs> Mishima crea una, una, un con un ejército particular que le llama que es la Tatenokai uh -huh. que es la sociedad del escudo que era una hubiera un grupo de personas super preparadas para morir. Sí. Entonces qué es lo que querían ellos restaurar el honor del Japón restaurar el honor del emperador porque el emperador fue humillado por los norteamericanos. Sí, claro. Entonces para él dijo no o sea no podemos <coughs> ¿Por qué voy a todo esto? Porque ellos no querían que se abriera Occidente, el contrario a lo que hacen como los grupos, pero no podía parar Mishima el destino, ¿no? Sí, esa apertura. Entonces, eh, Mishima, eh, junto con su con, con la Sociedad del Escudo, eh, llega y al, al, al cuartel general y toma de rehén, así como decir aquí, el secretario de la Defensa Nacional, uh -huh. lo amordaza. Y le dice que llame, por favor, a las tropas. Entonces, él sale a dar un discurso a las tropas que ya tenía preparado. Uh -huh. Se comienzan a burlar de él porque Mishima pues, era un extravagante realmente, ¿no? Uh -huh. eh, era homosexual, etcétera, etcétera. En conversaciones, en conversaciones de, de una máscara, ahí dicen que es una eh, novela autobiográfica. Y te, te narra todo eso, ¿no? Entonces, cuando se comienzan a burlar de él, eh, él ya tenía eso preparado, ¿no? Se inca, toma el sable, Madre. se lo entierra, hace harakiri y, y morita, su brazo derecho, le vuela la cabeza. ¡Ah! Eso fue en la tele, ustedes pueden ver en, en las redes, porque estaban los los medios de comunicación en los setentas, estaban filmando. No, claro, no se ve cuando Mishima hace harakiri, pero sí cuando está arreglando a los soldados a decir que tienen que recuperar la... La identidad del Japón y respaldar, respaldar al emperador, ¿no? ¿Pero no se ve porque lo cortaron o no se ve porque no lo estaban enfocando? O? Pues yo imagino que porque lo cortaron, ¿no? Ay, pues, imagínate en los 70, incluso es en es blanco y negro eso, ¿no? Y se me hizo muy interesante ahorita hablando de eso. O sea, como hubo una, una parte que quería... Evitarlo. mantener sí. y otra parte en este caso como en, en la, el tipo de la música y ahorita la cultura japonesa nos tiene permeados por todos lados sí, vaya que en sí. la comida en en los en el manga japonés sí tremendo eh en los cómics sí eh, mira el chat dice que sí bueno nos queda bueno ahorita parece que vamos a ir un cuarto pero ahorita seguimos hablando de esto sí y aprovechando el corte vamos a escuchar nuestra segunda canción pero ya encontré el dato que te estaba diciendo hace ratito, eh, ellos estaban influenciados, pues, por toda la gente de, de sus tiempos, como la Fania, eh, Celia Cruz, bueno, todos ellos, ¿no? Pero sí estaba esta orquesta que se llamaba Orquesta del Sol, de Masajito Hashida. Eh, él fue quien hizo que Nora se aventara, porque incluso cantó un poco, un poco de tiempo en esta... Orquesta, era una orquesta que solamente estaba en Japón, ellos tocaban salsa en japonés. En Japón, ajá. ajá, o sea, eran así como, como las de las contrataciones para las fiestas, esas cosas, ¿no? Era como la orquesta de ahí, ajá. del lugar, ¿no? Nadie más la conocía, pero era una tremenda orquesta. Entonces, de ahí salió todo este amor de, de Nora por ir a, a representar todo esto latino, ¿no? Aunque no entendía ni papa, pero bueno. Pues ahora sí, vamos a un corte, vamos a ir a nuestra segunda canción del día, maestro, porque si no, la plática se nos va a oír. Esta canción es Salsa Caliente del Japón, Bueno, estuvo eh, grabada en 1990, mm -hmm. la música es de Gen Ogimi o algo así. Y la letra es de Nora Suzuki, así que a ver qué les parece. Es como la presentación ante el mundo de la Orquesta de la Luz. Uh -huh. Vamos.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 De lujo. ¿Qué tal? Ahora Suzuki, me supongo que Suzuki en Japón va ser como Pérez aquí, ¿no? <risa> no Porque sé. Porque ¿eh? la moto de la moto es Suzuki. Suzuki. Y luego me llega a la mente el, el gran maestro Zen, por excelencia japonés, uh -huh. Teitaro Suzuki. Entonces Suzuki para aquí y Suzuki para allá. <risa> <risa> Yo creo que sí, es algo, algo bastante común, no <risa> sabemos, pero bueno, vamos a investigar. Oye, pues, ¿a poco no está padrísimo esta canción? Porque te presenta realmente, eh, pues, como toda la banda, ¿no? Y te lo dice ahí. O sea, este empezó a tocar porque le gustaba la Ponceña, este porque le gustaba a Tito, Tito. o Tito sea, Puente. Ajá, hay, hay de todo. Y fíjate cómo son las cosas. Ya cuando ellos eran grandes, de que ya eran reconocidos, famosos, que tenían sus conciertos, eh... Hacían eh, canciones en conjuntos, por ejemplo, con Tito. Uh -huh. Estuvieron también con Oscar de León. Eh, estuvieron también con El Gran Combo, si no me equivoco. Eh, con José Alberto El Canario. Uh -huh. Entonces, eh, no, con El Gran Combo no. Ahí me equivoqué yo, perdón. Pero eh, con Tito Puente, con Oscar y con El Canario el sí. El Gran Combo nos va a reclamar. Sí, no, por eso... <risa> Eh, lo, lo arreglé antes de, eh, pero sí, o sea, incluso tuvieron oportunidad de llevarlos a sus conciertos, de repente a una cancioncita, imagínate, qué genial, ¿no? Que sales de un país donde no se sabe nada de salsa, o sea, ella ella dice que cuando ella escuchó por primera vez que dijo, ¡guau! Wow, Eso es maravilloso, pero eso no se hace aquí. Ah. Dice que hasta tuvo que investigar si, aunque no fueran latinos, podían tocar. O sea, como que si no había es un... que pedir permiso, ¿verdad? Ajá, que si no había como un reglamento y pues no, todo el mundo le dijo, lo que tú quieras Mientras tocar es libre, ¿no? Entonces te digo, es chistoso porque los músicos comentan que, pues, ellos simplemente trataban de... llevar como el ritmo y de, de definir las notas para poder tocarlas, pero realmente ella mm -hmm. estaba cantando y ellos ni la menor idea de lo que ella estaba cantando, pero veían que al público le gustaba, no, entonces pues bueno, no y ya poco a poco pues sí tuvieron que ir aprendiendo español y todo, no todos lo hacen, eh, ya incluso hay unos nuevos integrantes, pero... pero bueno ahí está el resultado no pero vamos a regresarnos tantito maestro porque ya andamos acá muy en los últimos tiempos sí. fíjate es una banda que tiene aproximadamente 37 años de creada o sea ¿Es una ¿Casi miedo, ¿eh? claro <risa> eh, ellos se escuchaban eh, muchísimo en en este tiempo de hace 37 años la radio los los tocaba muchísimo Eh, estaban muy dentro de lo que era la música tropical en, la, en, en las estaciones de radio, que tocaban música tropical y ellos estaban ahí súper metidos, ¿no? Les llamaba mucho la atención que estaba liderada por una mujer, Nora Suzuki. Eh, su primer tema fue Salsa Caliente del Japón. Entonces, fue un hitazo, a la gente le gustó uh -huh. muchísimo. Este sencillo se lanzó en 1990. en una producción que fue un disco completo que sirvió como debut para ellos. Ellos, eh, como dato eh, aparte, ellos cantan en inglés, japonés y español. Yo la verdad es que no quise ni buscar cómo se escucha la salsa en japonés, pero me imagino que debe de ser tremendo, ¿no? Pero bueno, eh, fueron muy reconocidos en ese entonces, eh, era como... Todo un material que lanzaron por primera vez fue, todas sus canciones fueron un éxito, a la gente le gustaba todo. Ellos viajan, uno de los primeros países a donde viajan es a Venezuela. Entonces, en los noventas, en la década de los noventas, se convirtieron en un grupo muy solicitado por toda la gente que... le gustaba la salsa en ese entonces, eh, y chistosamente, pues, ellos no tenían nada que ver ni con la Fania, ni con Oscar, ni con Willy, ni con nada. Ni con el Gran Combo, ni con y, la Ponceña. No, no, no, absolutamente nada. Entonces, aún así, eh, pues, fue como lo que hizo que la gente llamara más, ¿no? Porque decían, no está con los grandes artistas, no la crearon ellos, y aún así, nos encanta, ¿no? Entonces, pues, la gente lo seguía, abarrotaban eh, lugares, Y pues, bueno, ¿no? Eh, ¿Qué más te quiero platicar? Una de sus primeras presentaciones fue en el 89 en un club que se llama Club, o se llamaba Club Broadway, que está en Nueva York. Uh -huh. Y ahí es donde ella todavía platica, que no tenía ni la menor idea, pero ella sonreía demasiado cada vez que cantaba. Y la gente, bueno, maravilloso, ¿no? Eh... más te platico. O sea, qué padre, ¿cómo fonéticamente se, aprendaba la, se aprendió la canción? Y... Sí, sí, sí, o sea, dice que lo que los músicos se <coughs> quedaban trabajando en ellos intentar sacar todas las, las eh, ¿cómo se llama? Toda la música, o sea, no. pues, eh, ella se iba a su casa y ella se ponía a sacar por sonido, uh -huh. que era lo que tenía que cantar, Y sabía dónde se separaban las palabras, de hecho ella tiene un, eh, un sonido muy especial con la letra R, uh -huh. ella la pronuncia así súper marcada, uh -huh. porque ella sí lo aprendió, ella uh -huh. escuchaba y, y, y le quedaba muy el uh -huh. y luego le quedó mucho el hacer como ruiditos cuando está, se nota más en otras canciones... Hace como como ruidos extraños mientras está cantando, y es la forma en la que le indica a la gente que aplauda y todo esto. Pero es muy divertido, ya cuando los ves y, y les ves la cara a todos que son japoneses, a uno se les nota que no tienen ni idea, ¿no? Bueno, para que veas cómo la música es universal. O sea, la música sí. conecta a los pueblos. Sí. Dice, no nos entendemos a lo mejor. Hablando, pero la música nos conecta. Can, can, este, bailando, ¿qué tal? Fíjate que ellos eh, se formaron en el 84, 1984. Todos en ese entonces eran músicos eh, japoneses. En el 88 grabaron un demo que pretendían, que pretendían con el que pretendían darse a conocer. Este demo llegó a las manos de un productor que se llamaba Richie Bonilla. A él le gustó. confió y fue el que los llevó a su primera presentación, esta de, del Club Broadway que te digo. En el 89 ellos pagaron de su bolsa una gira por todo Estados Unidos para darse a conocer y desde entonces no bueno, todos los gringos... Se acabaron todos sus yenes ahorrados. Sí, eh, de hecho ellos, ellos platican eh, Me parece que fue que fue Richie Bonilla el, el que platica, que a él le llamaba mucho la atención, pues que ellos le, les dijeron, mira, nosotros no los podemos traer para acá porque es carísimo. Ustedes son muchos músicos, entonces pues de una gira ni hablar. Y ellos dijeron, ¿qué? ¿Por dinero? No te preocupes, ¿cuánto tenemos que gastar? Y entre ellos pagaron todo, entonces imagínate, ya eran de... Bueno, lo que pasa es que para, para Japón es una potencia mundial económicamente. Sí, y, y pues estudiaban música, tenían sus instrumentos propios y bueno, y otras cosas muy interesantes que te voy a platicar al ratito. Pero vamos a ir por nuestra tercera canción, ¿te parece? Sí. Nuestra tercera canción se llama Descarga de la Luz. Ahorita nos vamos a comer unos ricos pepinos que nos acaban de traer. <risa> Eh, se llama descarga de la luz y también vamos a hacer un corte so.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 ¿Qué tal? No, Pues es riquísimo Tuvimos que cortarle un poquito porque son versiones larguitas Como pero... de media hora <risas> Más o menos Oye, pero fíjate, esta es una de las canciones donde demuestran toda la capacidad musical de la banda Tito Puente, tú lo escuchaste, contribuye a esta versión Y es una. esta canción estuvo 11 semanas en la lista de Billboard Superó a todos los grandes de esa época como Willy Colón, Rubén Blades, Celia Cruz y todos mm. esos que no sabemos. Mm. Entonces, te digo, de ahí empieza a nacer como la duda, ¿quién es ese grupo? ¿Y, mm. ¿y japoneses? ¿Qué pasa ahí, no? Pero, llegaron. Pero fíjate cómo le invirtieron la anita. Claro. Fíjate, se me hace bien significativo como un país que después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde les aventaron las bombitas atómicas ¿Y en Inolusimo y Nagasaki... ¿Cómo tan rápido salieron y ahora son una potencia? Y se dieron cuenta que la guerra estaba en la economía, ¿no? Hey. Hay una Ahorita me acordé de un dato interesantísimo porque eh, a, a raíz de que entraron en, en, en América Latina los, las empresas automotrices japonesas, pues le pusieron en la torre a los norteamericanos. Cierto. Estoy hablando de Toyota, Subaru, Nissan… Etcétera, etcétera. Sí. Y un dato bien significativo que yo recuerdo hace, fíjate, durante el presidente de Bush, Papa, uh -huh. hubo una reunión donde estaban tratando ese asunto, porque los norteamericanos estaban en, en problemas de quiebra, porque las automotrices en Detroit pues quebraron, ¿no? Y hubo una reunión de Bush con el, con el premier, premier eh, japonés. Y Bush vomita, pero encima ¡Oh! del primer. ¿No sabías eso? Sí, sí, me acuerdo <ríe> Encima de el rato. del primer ministro. Sí, sí, sí. Yo me quedé pensando, bueno, lo que pasa es que el primer ministro japonés ha de haber cenado sushi ¡Oh! y el otro cenó McDonald's, ¿no? ¡Ajá! Entonces ahí están las <risa> consecuencias. <risa> Entonces, si, si, ya no, si ya nos tienen en la, en, con la bota encima, con, con el aspecto comercial, pues ahora yo, en lugar de aventarles una bomba, les aviento vomito. un vómito. ¡Ay, qué horror! <risa> Imagínate la sorpresa. ¡Ay, no! ¡Qué feo! Pero bueno, así son, así son las cosas de chistosas, así son las cosas que la vida... No quiero saber qué ocurrió después de, no pasó nada. de ese vómito. No, no, pero las risas y los comentarios no ahorita ¿no? Hay espaldas, memes, ¿no? Imagínate, hubiera sido en esta época los memes, ¿no? Ay, oh, una cosa tremenda. Oye, pues así de chistoso te voy a platicar cómo se fueron sumando las cosas. Richie Bonilla cree en ellos y los lleva a su primera presentación. Él conoce a Ralfi Mercado, que era el productor y magnate del sello RMM. Uh -huh. Ya este sello ya desapareció. Entonces, platican los dos y le dice, ándale, o sea, créeme que van a ser alguien grande. Bueno, él le da... Eh, Mercado le da a un productor que él tiene ahí en la empresa que se llama Sergio George. Eh, le dice, tú vas a ser el encargado de hacer el primer álbum para estos chicos... Eh, y pues me platicas a ver qué tal nos va, ¿no? Perfecto, comienza él a platicar y la misma historia de la primera eh, gira, que le, la empresa les dice, pues sí chicos, sí les vamos a producir su disco, pero ¿qué creen? Que nosotros no tenemos dinero para traer a toda la banda desde Japón con todos sus instrumentos a Estados Unidos para que vengan a grabar. Entonces lo solucionan fácil y dicen, bueno, te vamos a mandar al productor, El productor llega, él habla inglés y español. Entonces, llega a Japón y él dice, es una cosa tremenda. Yo llegué a un mundo que ni siquiera lo tenía pensado. O sea, yo no sabía que había partes del universo donde no se hablaba o español o inglés. Entonces, se juntan, eh, hacen el equipo y tenían un traductor. Entonces... Fue un disco que él produjo con un traductor como ayuda. Uh -huh. Cuando él solicitaba cosas, se las tenía que decir al traductor. Dice, yo confiaba ¿En que, en que él realmente les estaba diciendo lo que yo decía, ¿no? Y que él decía correctamente lo que ellos pedían uh -huh. o contestaban, ¿no? Dice, entonces, le llamaba Mercado para preguntarle, oye, ¿qué tal vas? Bien. Bien. pero platícame, ¿no? Pues muy bien, dice, en ese, en ese entonces no había internet, no sí. había celulares, él tenía que esperar hasta que yo terminara mi trabajo para escucharlo, así era como se desarrollaban sí. las cosas. Terminamos el disco, se viene él a Estados Unidos y todavía no lo pueden ver, entonces cuando él ya les muestra el disco tal y como quedó, dice, el primer sorprendido fui yo, dice... Es una cosa tremenda. ¿Cómo lo logramos sin hablar el mismo idioma? Lo que decías tú hace la rato. La música. La música los unió, se entendieron perfectamente. Yo me imagino que el, el traductor que tenían, pues tenía que saber algo de música, ¿no? Uh -huh. Tenía conocimientos. Entonces, pues ahí se, se arreglaron. Ya cuando Mercado escucha el disco, dijo, es un boom. Vale la pena lo que te pagué y lo que te voy a dar extra por haber producido. De ahí entonces... De ahí, desde entonces más bien, Sergio se convirtió en un súper productor, ya lo empezaron a buscar, todos los grandes de esa época le empezó a producir, porque hasta entonces él solamente le producía dos, tres cancioncitas a Tito Nieves, uh -huh. de las primeras que Tito cantaba, eh, Dice y de ahí el trabajo me creció y yo me la creí como productor, que dijo, si yo pude hacer eso en un país donde nadie hablaba mi idioma, puedo hacer lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo la vida, cuando tienes esos talentos, la vida te va acomodando para que estés en el lugar correcto, ¿no? Uh -huh. ¿A poco no? Está emocionante, ¿no? Sí, pero sobre todo haber tenido la ventaja que llegó a un país donde tenían una tecnología tremenda, ya me imagino el estudio. Sí, y ya deben de haber tenido uh -huh. algo muy adelantado a la época, y más siendo ellos pues de recurso, ¿no? Sí, sí. Oye, pues una cancioncita más. Por favor. ¿Te parece, maestro? Tú sabes que a mí me encantan los grupos donde eh, los vocalistas son mujeres, Ajá. a mí eso me fascina. Esta canción que vamos a poner ahorita se llama Soy Sincera, y a mí me encantó, Soy Sincera, nunca la había escuchado, apenas para la investigación de este programa, y me fascino. Entonces, vamos a escuchar, son cuatro minutitos y medio, y es una canción que se grabó en el dos mil catorce.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 Búscalos en Facebook como Frutas Finas Selectas Rogelio Hurtado o llámales 3336 2030. Recuerda, consume local. ¿Qué tal, maestro? Me, me fascinó. Oye, debido a estos... temas que estamos escuchando pues hoy en día la Orquesta de la Luz se le considera como una de las mejores orquestas que ha pasado por el género de la salsa a nivel mundial, aun cuando ellos no son de origen latino uh -huh. la gente les, les reconoce mucho eso, ¿no? y ahí te va, yo quise traer eh, algunos nombres, de los, de, bueno más bien el nombre de algunos de los integrantes actuales, una es Nora Suzuki Isao Sakuma eh Jin Hashimoto, Kano Karusoru, Hiroshi Sawada. Ay, ah, sí los puede decir. <risas> sí, obviamente no son todos, pero bueno, son son Sí, ahí porque como, es un orquestón. Sí, son como de los que más nos nos gustaron. Uh -huh. Pero a ver, tú nos íbamos a platicar así rapidito que ya empezamos clases. Sí, afortunadamente, bueno, esto de la pandemia nos traía locos, e iniciamos con todos los protocolos de seguridad, clases en la academia y este afortunadamente La gente ha respondido y los grupos se llenan rapidísimo. Sí. Tenemos grupos nomás de solo 10 parejas por sesión, de estas sesiones son de dos horas. Y ahorita ya tenemos llenos de lunes a jueves. Sí. El viernes pues tenemos otro proyecto con un grupo ya conocido, de, de alumnos de la academia, que esperemos arrancarlo pronto. Pero afortunadamente pues hay una necesidad tremenda de De bailar, ¿no? De desestresarse de y socializar. todo eso. socializar, porque esto, estos encerrones son tremendos, ¿no? Sí. Y pues hace falta, hace falta bailar. Es pesado, cuando empezamos a bailar con cubrebocas, porque está dentro de los requisitos que les pedimos a, a los nuevos alumnos, eh, al principio está pesadito, pero luego el cuerpo se acostumbra, entonces ahí la llevamos, no nos quitamos el cubrebocas para nada, eh, son clases en las que estamos recibiendo solamente parejas, Ha habido ya de repente gente molesta porque nos dice que oye, pero y si no tengo pareja, ¿no puedo ir? Pues no, o sea, nos da mucha pena, pero por el momento no. Antes cambiábamos de pareja, nos completábamos, pero ahora ya no, tienen que llegar parejas completas porque es parte de lo que los mismos alumnos están solicitando que mm. no se cambie para estar solamente bailando con su pareja y pues por esto de los contagios. Fíjate ¿no? que a mí me llega ahorita con esto de Que la gente se está dando cuenta que la actividad del baile es un trabajo de tipo psicológico. Eh, hay una norma en México que se, se puso en marcha, la norma 35, uh -huh. en el cual en las empresas tienen que tener un trabajo de tipo psicológico para evitar el estrés y el rendimiento de las personas. Sí. Y es una de las herramientas que sería tremenda. Lamentablemente en México las empresas no se abren en ese sentido. Eh, quieren que les cobres 10 pesos. Exactamente, ¿no? pero ojalá que se pusieran las pilas y... y Para cumplir con la norma, porque es una norma que la van a aplicar. Y una de las actividades padrísimas sería generar Bailar, bailes claro. de salón y generar empatías y trabajo en equipo. Que nos hablen y nos, de acuerdo. y nos ponemos de acuerdo. Oye, pues vamos a escuchar un pedacito de la última del día, porque para mí es de las mejores también que tienen. Eh, les vamos a poner un pedacito nada más y así. Se llama No me lleves contigo. Disfrútenla. ¿Qué maestro? ¿Lo pues sorprendió o sí. no? Sí. Buenísima, ¿a poco no? Sí, la salsa clásica donde las piezas te duran, bueno, 15 minutos, porque entran las descargas de los instrumentos. Sí, esta, esta versión dura aproximadamente 10 minutos. Le pedimos a, a Carlos ahí que la cortara un poquito porque queríamos decir adiós antes de, sí. de irnos. Pero, bueno, la verdad es que yo sí quería muchísimo hacer este programa de la Orquesta de la Luz porque me gusta... Número uno, porque la vocalista es una mujer, eso me fascina, y número dos, porque cómo iniciaron sin siquiera saber si las letras eran adecuadas o no, y a ellos les gustaba cómo sonaba, ¿no? Sobre todo cómo la música integra dos eh, civilizaciones tan distintas, sí. que es como es la oriental y la occidental, ¿no? Cómo sí. la música nos une. Sí, la verdad que sí, genial. Pues le agradecemos a, a todo el público conocedor que nos prestó sus oídos el día de hoy. Y ahorita nos vamos corriendo a la academia porque iniciamos la clase ahorita a, la me, a las ocho y media. Saludos a los alumnos de martes, saludos a los de miércoles, que mañana es su primera clase. Eh, a los de lunes, que ayer tuvimos una clase maravillosa, avanzamos muchísimo. ya nos están todos. Al, ya están todos al corriente. Gracias a todos los que creen en los proyectos que el maestro Beto y yo... hacemos. Saludos a Valentina y a Marianita porque sabemos que nos están escuchando. Y a Citlali que es nuestra fan que jamás falta. Exacto. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo martes en Amfibios Radio. Gracias. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Amfibios Radio.